Cuidado, infeliz, fíjate por dónde caminas. El insulto llegó a mis oídos acompañado de un bocinazo estridente. Atiné a dar un salto instintivo para sortear los dos metros que faltaban para terminar de cruzar la calle. Giré la cabeza y alcancé a ver a la camioneta semidestruida con su cartel que decía flete, con su conductor que seguía mirándome con una rabia que no era producto de ese momento sino más bien del hastío que producen tantas horas de trabajo en la ciudad. Abrí mi boca para responder algo en el mismo tono, pero me ganó una desazón inexplicable en ese momento. La verdad venía muy cansado y crucé la calle en piloto automático, así, sin mirar siquiera. Me dolía la espalda, demasiado para hacer martes recién. Hasta me pesaba la mochila que solo venía cargada con mi jarro, un plato y una ollita que tenía la sopa del día anterior. Caminé desganado hasta la siguiente parada, después tocaba tomar el tren. Con suerte estaría en casa pasadas las 8 y de ahí todavía faltaba cocinar y dejar algo listo para el día siguiente. Después dar de comer a mi gato bucéfalo, regar las plantas y bañarme. Avanzaba deprisa pero sumergidos mis pensamientos en una niebla espesa. Quizá tenga dos horas para mí en el día de hoy. Esa idea me reconfortó y casi sonreí al pensar que podía continuar con mi libro o escuchar un poco de música fumando sin prisa. Era todo. El tiempo no alcanzaba para más. Esa idea volvió a dibujar las arrugas y las sombras que cargaba conmigo y que hacían más pronunciadas las arrugas de mi frente. Ya iba en el tren. Otra vez no alcancé a conseguir asiento. De pie, en medio de ese pequeño caos organizado, reconocí un par de rostros que también tenían la misma expresión de tedio que acusaba mi frente. ¿Cuántos años llevaba así? Me costaba recordar con exactitud. Demasiado, eso es seguro, me dije. Ya estaba en casa y por fin mis dos horas de libertad. Preparé un café y salí al minúsculo cuadrado de tierra que llamaban patio. Me senté a fumar en silencio con la taza en la mano. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Todos o la gran mayoría sienten este vacío? ¿Esta misma angustia pegajosa que siento yo? ¿Cómo hacen los demás? ¿Acaso dentro de esas dos horas de descanso tiene que conformarse el alma y ser feliz? «Me voy a salir de todo eso», pensé, y esta vez sí sonreí. «Qué lindo sería, ¿verdad?» Entonces Bucéfalo saltó a mi regazo y maulló exigiendo más comida. No alcanzaba para más porque debía aguantar toda la semana hasta la quincena para comprarle más. Comida, alquiler, impuestos, servicios... Toda esa catarata nubló nuevamente mi semblante. Era imposible, al menos en este mundo... Le di la última calada a mi cigarro y respiré hondo sintiendo un dolor en el pecho. Era un dolor sordo que se extendió hasta mi garganta. Tragué saliva con amargura, ya me quedaban solo 47 minutos según mi reloj. Después había que descansar para rendir el día siguiente en el aserradero. Antes de cerrar los ojos me dije a media voz ya a largo todo la mierda estoy muy agotado pero era imposible el cansancio comenzaba a desdibujar los contornos de la realidad apague el velador y todavía me susurré algún día algún día ahora todo